Tus poemas o tus, poemas o tus relatos. relatos. El aviso de lo que estás organizando. Esperamos tu mensaje en nuestro Facebook. Ochava Roma. Centro Cultural Ochava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Bienvenido a Ushow. Bienvenido a Ushow. programa con mucha alegría y diversión. s Agucho, arrancamos este octavo programa del año. ¿Cómo arrancamos este programa? Este octavo programa del año, somos Vale Cele y también se nos suma una conductora, la Sole. Ay, Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo andan todos? <risa> ya mi segundo programa, tu segundo programa. <risa> vamos a ver cómo vamos en este segundo programa. ¿Cómo arrancamos hoy? Bueno, como siempre, continuamos con el programa de todos los miércoles de cuatro y media a cinco y media. Por Radio Ochava Roma 107.1 y también nos pueden encontrar en Instagram como Radio U o Show y en nuestra biografía van a poder encontrar el link para también poder escucharnos. Buenísimo, bueno, hoy vamos a empezar con Ceci y con su columna de efemérides. ¿Qué onda, Jiste, Ceci? i p a r a hoy? Hola, ahorita traje el efemérides del, del día de. De los jardines y del docente de nivel inicial.、Uh -huh. Hoy se cumplen 71 años del fallecimiento de Rosario Vera Peñalosa. En su homenaje, cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de los Jardines de Infantes, y el Día de los y de las docentes de nivel inicial. Como docente y pedagoga, Rosario Vera Peñalosa hizo aportes fundamentales. Para consolidar, ampliar y enriquecer el sistema educativo. Su mirada está puesta tanto en la, la información general de las infancias, como en promover su encuentro y sentimiento de pertenencia、e、en torno a una identidad social y cultural común. Además, Rosario Vera Peñalosa fundó el primer jardín de infantes d en la Argentina en Atiles. Su pueblo natal en la provincia de La Rioja. Y sostuvo este compromiso hasta el último momento de sus días y es por eso que la reconocemos como la maestra de la patria. ¡Wow! ¡Qué importante esta efeméride! La primer maestra jardinera del país. el primer... Un orgullo para nuestro país. Un orgullo, Rosario Vera Peñalosa. Entonces, bueno, le queremos decir, le queremos desear y decir feliz día. Feliz a día、no、a todas las maestras. A todas、feliz. las docentes de nivel inicial, en especial a mi mamá, que le mando un saludo muy grande en su día. ¡Feliz día! Espero que, que lo pases. Bueno, como te gusta en el jardín. Besitos, mamá. Muchas gracias, Ceci, por esta noticia. Bueno, ahora continuamos en este primer bloque con Lauti y las noticias de la semana. ¿Cómo estás? Bien, hubo varias noticias. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Asamblea de transportes, se esperan las noticias a ver cómo se define. ¿Qué、claro. colectivo sería? Ajá, mañana hay una asamblea, entonces les decimos a nuestros oyentes de transporte que, bueno, estamos a la espera a ver qué. ¿Cuál va a ser la conclusión? Pero va a haber una asamblea de los transportistas que puede afectar o no. Mañana lo, lo veremos. Sí, mañana lo veremos, mañana pero que seguro、sí. que la m a n i o b r e colectiva, así que no hay que preocuparse. Bueno. Algo que hay que tener en cuenta para los que tienen que estar a horario, en los trabajos, en los diferentes lugares, que tengan paciencia, porque seguramente、eh, puede haber demoras en algunas líneas de colectivo. Va、mm、a haber -hmm. demoras, exacto. Así que paciencia. Paciencia.、Sí. Y ayer fue cumplir Franco c o a r a m p i t o cumplió 22 años. 22 años, qué joven. Por Dios. Sí. Qué joven. Y yo que tengo dos años menos que él.、Mm -hmm. Y no c o m pito, pero que es un orgullo para nuestra joven nación. Es un orgullo para Argentina, Franco Colapinto, corriendo en la Fórmula 1. Así que le decíamos desde acá, desde Radio Ucho. Bueno, y、cumpleaños. ayer hubo varias noticias、eh, que me enteré de la inundación de Vera, que cayó en 400 milímetros. Y también es un fenómeno del cambio climático. Y ahora estamos teniendo frío. Así que, bueno, para la de Vera, que les vayan bien y que se recupere. Bueno, bueno, le mandamos saludos a Vera entonces también. Bueno. Bueno, gracias por estas noticias interesantes. Entonces, repetimos a nuestros oyentes que mañana paciencia con e l c o l e c t i v o Paciencia、colectivo. con los colectivos porque puede haber demora, pero el colectivo va a ver, así que tranquilos. Vamos, ¿Vamos a, esperar? a esperar hasta mañana. Hoy, hoy a la tarde seguramente la tarde tendremos algunas noticias、sí. sobre estas asambleas. Seguro. Y cómo se va a definir. Así que bueno, estamos atentos a las noticias. Bueno, gracias, Lauti. De nada. Bueno,、eh, ahora llega Flor. Que nos va a presentar la consigna del día. ¿Y qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes? ¿Qué canción es tu favorita d e jardín, d e n i ñ o s Claro, sumando a esto que nos contaba Ceci de la efeméride,、sí. que hoy es el día de los jardines y de los y las docentes de nivel inicial,、eh, aportamos esta consigna del día de cuál es la canción favorita del jardín y cuál es la tuya. Que siempre me cantaba en el jardín de niño, s era mi maestra s a r a f a s a l cantaba, no Manuelita, la versión. Ajá, Manuelita. Sí. Esa、ah. es tu favorita. La otra es que me gusta, que cantaba que dice Arrorrala mi niño. ¿Y la tuya, l a u t i cuál es? La primera canción que escuché es Manuelita, vivía en Pegajo. Coincide. Y la música del lindo de la bandera de Soledad. La primera canción.、Ah, qué lindo. Bueno,、sí. también queremos invitar a nuestros radios oyentes a que entren en nuestro perfil de Instagram y voten también. Así podemos también debatir cuáles son las canciones favoritas de ellos. Y ahora, sin más, terminamos este primer bloque con la canción de Valentino Merlo, Eugenia Quevedo, E. Manero, Ya me cansé. Revisando tus cartas de amor, me di cuenta que extraño a los dos. Yo no tengo la culpa. Pero te pido disculpas Ya me cansé Solo vuelve que te quiero ver Tu perfume se quedó en mi cama Y ya perdí la calma Hoy te quiero ver Porque ya me cansé para continuar el programa. Arrancamos este segundo bloque con AUS y su columna de recetas. Hola, ¿cómo Agus, s estás? Bien. ¿Les cuento q u e les traje? Sí. El budín de b a n a n a q u é da m a la banana? Yo, qué yo. rico, yo. yo. <risa> en todas sus formas en las recetas. ¿no? y no fallan ninguna. No. ¿Le、Olé. digo los ingredientes? Dale, te escuchamos. Dos o tres raciones y dos o si son maduras. La banana, me imagino. Bien. O sea, la banana tiene que estar bien madura, esa que está por tirar.、Ajá. No la tiren, guárdenla. Ajá. Dos huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. Y 600 milímetros de aceite. Y 180 gramos de azúcar. Y 150 gramos de harina. Esa es la receta. Bien. <risa> Primero agregamos la banana bien picada con un tenedor, los huevos y la esencia de vainilla y el aceite. Mientras batimos, puede usar batidor, señora, yo la vi. Bien, Para los que tengan batidora, ya saben. Después e l azúcar y la harina, seguimos batiendo hasta que sea diere h todo y enmantecamos una budinera y agregamos la preparación. Lo mantenemos al horno mínimo, esperamos 40 minutos aproximadamente. n a d es bastante es fácil y rápido.、Ah. Eso iba a decir, ni, ni mucho ni poco, justo. Antes les dejo un agu tips. Dale, te escuchamos. Dice: una cucharadita de polvo de hornear y pueden agregarle chip de chocolate y listo. ¡Uh, qué rico el budín de banana con chip <ríe> de chocolate! Vamos a ver si la semana que viene nos traemos la, una sorpresa, no se sabe.、Ah. Yo me parece que este sábado me tengo una budinera ahí y la voy a practicar a esa receta para, para el Uf, fin de a o con unos buenos mates. Sí. Te comparto la receta, pues. Pásamela, pásamela que le hacemos. Espero que todos los radioayentes hayan tomado nota. Sí. Ale,、ah, e v e s i mi canción de la infancia? Yo escuchaba, estamos invitados a tomar el té. ¿Esa es tu、estamos、canción de la infancia? Sí. ¿Qué, sí. La Qué linda canción. Siempre、sí. se cantaba antes de comer en el jardín. ¿Sí? Ah, sí, sí. Y todas esas canciones que venían diciendo son de María Elena Walsh. Claro, en la claro, época, claro. por lo menos en mi época, que yo soy casi los, tengo casi 40, eran、eh, de mi época. No sé acá si son más jóvenes, el grupete de la mesa.、Ah, la Valente me había escuchado del reino del revés. Sí, yo、mm. me adhiero a todas las、Estoy. de María Elena Walsh. Yo me acuerdo que cuando fue la invitación que yo fui al jardín del mismo nombre de la fundadora de la Argentina, de, de, ¿cómo era? Vera Peña. De Vera Peña Alosa, acá cerca del Puente Negro de Aristóbulo. Una vez, cuando fue mi bola,、no、sé, fue porque la, fue la invitación de la fiesta y la pusimos. Acá, si yo no me acuerdo si yo estaba en tercero o cuarto añito de jardín y la pusieron. Vamos, na, na, na, na.、Mm -hmm. Es que bueno, María Elena el Walsh es un clásico también.、Sí. Un clásico, claro, es el preferido de muchos. Bueno, y de además, generaciones. De、sí. Además, hay algo que aporta d e s a Argentina. Sí. Es verdad. h m o s o r g u l l o nacional.、Sí. También. Bueno, gracias, Agu, por esta receta、de、tan、nada. rica. Ahora seguimos con Flor y su columna de fútbol. ¿De qué vamos a hablar? Primero de Colón. Dale, vamos a hablar de Colón.、Sí. Contanos, Flor, ¿con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Con un estudiante de los caseros. Ajá, ¿y cuál fue el resultado? 0-0. Empató 0-0.、Sí. Bueno, estamos teniendo suerte, Flor. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque é p o r q u por lo menos no estamos perdiendo. Eso es importante. Es un empate nomás. Bueno, no, pero、tú. Flor, no estamos perdiendo, así que para mí es un avance para Colón. Sí, para mí sí. Me ganaría. Bueno, ¿tenés alguna noticia del club de Colón para contar? Uno.、Uh -huh. Mi preferido Barreto s e l e s i o n ó Ay, no me digas que s、sí. e l e s i o n ó No va a estar en los partidos, entonces. Va a estar en una rehabilitación. Bueno, y ahora nos vas a hablar de Unión. De Unión. ¿Con qué equipo juega hoy Unión de Santa Fe? Hoy juega con Cruzeiro por la Copa Sudamericana. Ajá, juegan allá en Brasil con Brasil. Cruzeiro. Bueno, ¿y tenés alguna noticia de Unión para contarnos? Tengo uno. Dale, te escuchamos. Después de 15 años que Luis Ponce sigue siendo presidente de Unión. Claro, porque、eh, Radio Oyentes. Flor hace unos varios programas contó que en unión en el club se iba a votar. Ya se votó y Luis Espán、bueno, no, no, no, no, sigue siendo el presidente、sí. como hace 15 años.、Sí. Bueno, un saludo a Luis Espán. Le ruego a un amigo de mi papá, y también de, de allá de, de Brasil. Lo ve i n las partes de un video. Que dice que l u l s p a n viaja hasta Brasil. Claro, el presidente quizás va a ver el partido de la Sudamericana.、Sí, va a ganar, pero sí, sí. Y no sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver cómo saldrá. Bueno, gracias, Flor.、Uh, no. Ahora llega c e l e con la Sole que nos van a presentar la columna de cine. ¿Qué nos trajeron para hoy?、Eh, de Karate k i Leyendas. Ajá, bueno, las escuchamos. Es una película de artes marciales del 2025 que continúa en la s a g a de karate Ki ambientada después de los eventos de la serie Gekobrakai. La película sigue a un joven prodigio de kung fu, l i n Fong, que, quien se muda a Nueva York después de una tragedia familiar y se ve envuelto en conflictos de un, con, con un campeón de karate local. Bueno, y el elenco principal que cuenta esta leyenda es esta, l i n Fong, que es el prodigio de kung fu. Eh, Daniel La Russo, que es el maestro de karate, el señor Han, que es el maestro de Kung Fu, la madre de Lin Fong y Víctor, que es un personaje nuevo en la película. El dato de cine que les quiero agregar es que Jackie Chan tu, ya tuvo su participación en la película vieja de Karate Kid junto a Jenny Smith en Karate Kid 2010. Y me gustó mucho la participación de los dos actores y. Ya que hay una canción que hizo Janet Smith con Justin Miller que se llama Never Say Never, o sea, nunca digas nunca. ¿sí? Claro, esa es una canción que hicieron exclusivamente para la peli. Y la después,、verdad. bueno, se viralizó porque fue una canción、Boom. muy buena. Como la canción Happy de, de, de mi villano favorito, no sé si es la que b a i l a Grupo, n está feliz, le hicieron para la película y、sí. después se popularizó.、Es、Mira,、verdad. no sabía ese dato. So, so happy, so. Claro, w e c c n son Happy, e s verdad. h a c k i e Chan está n todas las películas, no le s pasan los años.、No. Sí. ¡Que Nos p a s e el secreto.、Mm -hmm. Bueno,、eh, bueno, se le ya se estrenó esta peli. Se estrenó el 8 de mayo en los cines. En los cines, bueno, ya van a llegar capaz a las plataformas、sí. digitales que tenemos. Así que, bueno, esperemos que llegue y vamos a verla. Sí, bueno, gracias. Ahora terminamos este bloque. No s vamos a la pausa con la canción de Maui Riki, Baby Ocean, y o r k i Samana. Samana. m、um、た a c あ s t u m b r あ a t u ために、あなたのた e に、e p e の a めに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな o l ために、あなたのために、あなたのために、あな e のために、あなたのために、あなたのため n あなた No sé si me t a r d e pa' decirte Pero quiero terminar lo que empezó en Samana Le pido a Dios que me cuide Y pa' volverte a encontrar オンメシゴプレー エセフィンですよママ。 ¡Listos para continuar el programa! Con Santi y su columna llamada Los Multiversos de Santi. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, Sele、eh, y Sole y Vale, ¿y ustedes, chicas? Bien, bien todo、Qué、bien.、Bueno. Hoy les traje Saga Pikmin, una divertida saga de los creadores de Mario Bros, pero sobre gestión con aliens tiernos. En esta saga sos un capitán de la nave Dolphin, conocido como Olimar. Como capitán, estás haciendo entregas para Okotate SL. Una empresa de distribución interplanetaria para su planeta natal y planetas vecinos. La nave termina accidentándose y cayendo en un planeta extraño lleno de criaturas. Y hay algunas hostiles y otras nativas pacíficas, conocidas como Pikmin, nombrados así por las zanahorias de su planeta. Entre ellos los rojos, inmunes al fuego y muy buenos en combate, los amarillos que pueden saltar más. Y en esta entrega son los únicos que pueden transportar piedras bombas. Y los azules, los únicos que, aunque tengan boca, pueden respirar bajo el agua. Olimar, Olimar tiene 30 días para arreglar la dolfín. Si no, el conocido gas mortal llamado oxígeno lo matará asfixiándolo. Cada día tras ocultarse el sol, Olimar tiene que refugiarse en la estratosfera del planeta y los p i k m i n en su cebolla, nave orgánica donde viven. Gracias a los Pikmin, la arregla a tiempo tras recuperar su última pieza del Emperador Bulbo. Olimar arregla a la Dolphin con sus 30 piezas y sale del planeta. Los Pikmin, gracias a él, empiezan a defenderse, por, a defenderse de sus depredadores. Bueno, qué interesante sí, sí. lo que trae Santi hoy. Eh, para los que no conocemos tanto, yo me incluyo porque no conozco mucho,、eh, sí. no estoy en este mundo. Y esto que creo que salió en Dua a o l e s c e n c i a porque era e la GameCube, la primera consola de, para jugar de, ¿cómo se llama? de Nintendo. Ah, bueno, por eso. Yo no, en este multiuniverso, como、ah, le sabemos como... decir acá, la PlayStation. Claro.、Eh, yo quiero preguntarte, te quiero hacer una pregunta. Y bueno, vos contestás dependiendo a ver qué, qué es, lo que, qué es lo que opinas vos. Si fueras un tipo. De Pikmin, ¿cuál serías y por qué? Sería.、Mmm, es muy buena la pregunta. Serían los Púrpuras del 2. Los Púrpuras son como una versión de los Pikmin más r e c o r d e t e s que son sumos, pero o q u e tienen? ¿La capacidad? Tienen la capacidad que pueden cargar 10 de, de peso base. Y si usas mucho, puedes levantar cosas que pesen hasta 101 o 110. Un montón o sea, de fuerzas, Anti. Por eso son. Además, cuando te la presentan en el juego, en las cavernas del segundo, son literalmente son como sumitos. Claro, y es una habilidad que ellos tienen de cargar tanta fuerza. De cargar tanto peso. Qué bueno.、Uh -huh. Y a ver, otra. No sé si a alguno se le ocurre en la mesa alguna otra pregunta, pero yo quiero preguntarte: ¿qué objeto humano te gustaría encontrar en el mundo de p i g m y Por cierto, esto lo pregunta Solé porque en nuestro mundo ya vieron que decía el oxígeno tóxico para el p r i m e r Bueno, que se ve que en el lore es nuestro mundo que pasó algo que ya no estamos en el humano bueno. Como objeto, me gustaría ver que ya que los Ocotatianos dicen reliquia, me gustaría tal vez. Algo de nuestro vestigio, algo moderno, tal vez n u e s t r o teléfonos dactilares.、Ah, ya, bueno. ya que apareció uno de estos de los Nokia viejos, eso, lo de, de la antenita y que lo abrías, así、uh -huh. como el que teníamos hasta 2007, antes del primer dactilar. Yo lo tuve, así que no sé si fue tan viejo. ¿eh? <risa> Yo también tuve un Samsung de esos, pero negro, esto es lo que se abre así. Sí,、eh, me acuerdo, que... me acuerdo, porque eran de mi época también. Sí. Bueno, y por último, porque me, me gusta mucho por ahí la, esto, que los oyentes también puedan、eh, entender un poco más de qué se trata. Eh, Para vos, ¿qué enseñanza deja este juego sobre el trabajo en equipo? Porque vi que nombrabas esto de los Pikmin, que había rojos, había otros colores,、eh, como si fuera esto un trabajo en equipo. ¿Qué, qué nos dirías?、Eh, bueno, el trabajo en equipo es más bien que Olimar los controla, porque él con el s i l u a t o especial en su traje puede controlarlos y manipularlos. Bueno, manipularlos es de controlarlos, no de usarlos, pero s í lo usa. El trabajo sería lo siguiente: que Olimar, cuando está en el planeta. Empieza a llevar a los Pikmin lanzándolos a los bulbos por atrás para que ataquen a los hechos. Y una vez lo matan, lo s llevan a su cebocha, cada uno de su color, y así se reproducen más. Y cuando finaliza el juego, se, en, en el final, bueno, se ve que Olimar se va y aparece mucha cebocha. Bueno, ahí, ahí muestran una cinemática que cae en la noche y los Pikmin rojos empiezan a atacar a un gran bulbo. La enseñanza、uh -huh. d e de trabajo del equipo que nos muestra es que es una relación simbiótica, o sea. Para darles el ejemplo, ¿vieron los rinocerontes negros, rinocerontes comunes y el hipopótamo en, en las sabanas africanas y que tienen el pajarito este que nos muestran en películas o en documentales que le comen los bichos?、Sí. Eso sería una relación simbiótica. O sea, mientras que el rinoceronte negro, el rinoceronte común o el hipopótamo tienen los parásitos, el pajarito ese se los come a los parásitos y los desaparecita. s e a í a una relación así de mutua ayuda.、Uh -huh. Mientras que ellos tienen limpieza, estos animales, el pajarito tiene su alimento. a l g o así sería la Qué bueno que está para hacernos, digamos, una idea gráfica、sí. de lo que estás contando.、Sí. De nosotras que no sabemos nada de esto, la verdad es que este ejemplo a mí me orientó más que, que más que nada este ejemplo. Tal cual, porque por ahí、eh, yo desconozco. Yo, Aparte、sí. los nombres rarísimos que tiene. Rarísimos.、No、Primera vez que escucha en la vida esos nombres. La <ríe> relación simbiótica, te la, yo me acuerdo que me la enseñaron, no me acuerdo si fue en tercero de primaria o en tercero de secundaria en、uh -huh. biología. Es verdad.、Sí. Bueno, que se、oye. da mucho en madre-hijo también, también, esa relación simbiótica. Ahí surge. También de ahí los nombres de la raza de Venom en los cómics de Marvel de cuando aparece e l Venom. Que él, cuando s e une a Spider-Man, son una simbiosis, aunque se separan y le p u e d ser una Eli Brock. Ajá. ¿Cuántos datos interesantes que nos das todo el tiempo? Bueno,、eh, la verdad es que yo estoy muy contenta y entusiasmada por la columna del de miércoles que viene. No sé qué nos deparará.、Mm. Vamos、Así、a que, tener que esperar hasta el miércoles próximo.、Esperar. Bueno, gracias, Santi, por esta columna. A ustedes, acá el a u t y quería levantar la mano. ¿Qué querés? Eh, las aves s、sí、i comen los parásitos de otros bichos y especies también, por como los parásitos comen bichos, también comen otra especie también. Sí. Bueno,、Bien. gracias, Lauti, por este comentario y contribuyendo、Nada. a la relación simbiótica. Simbiótica. Sí, simbiótica. Bueno, ahora llega María Isele con su columna de astrología. ¿Qué tienen para hoy?、Eh, AstroTip para cada signo. AstroTip、eh, de Aries. No todo se resuelve corriendo. Tómate un segundo para pensar. Te va a hacer avanzar más rápido en junio. Bueno, Tauro. Lo que ya no suma, resta. Revisa tus vínculos y elegí desde el amor propio, porque junio es ideal para soltar ese peso emocional. Géminis. Feliz temporada, Géminis. Es tu momento para brillar y renovar tus metas. Anímate a decir lo que querés y pedílo con claridad. Vamos con Géminis, que este es su mes. Vamos con Cáncer.、Eh, cerrar ciclos que ya cumplieron su misión. Tu nueva versión está esperando. Junio es tiempo de transformación silenciosa, pero poderosa. ¿eh? Así que, atentos. Leo. Marte te da fuego, pero no lo quemes todo. Canaliza tu pasión en proyectos que realmente te emocionen. Junio es ideal para volver a cre creer en vos. Bueno, y tenemos a Virgo, que、eh, no todo se soluciona con control. Hay que aprender a soltar un poco y vas a encontrar respuestas inesperadas. Junio es tiempo de abrirte a lo nuevo, aunque no estés perfecto. Libra, su astrotip. Tus decisiones valen, aunque no les guste a todos. Conecta con tu verdad y actúa desde ahí. Junio te pide equilibrio entre lo que das y lo que recibís. Scorpio, está más estás más fuerte de lo que crees. Usa tu intensidad para crear, no a para a u t o criticarte. Junio te pide que a p u e s t a a tus deseos. Para los de Sagitario, no todo viaje es físico. Explora a dentro y vas a encontrar más de lo que buscas afuera. Junio te invita a reconectar con tu propósito. Y para los de Capricornio, como yo. Y yo también. <ríe> Estás sembrando algo importante, pero necesitas confirmar más en el proceso. Junio, te, junio es el mes de la paciencia y estrategia. Acuario, explora nuevas ideas sin prejuicios. Géminis, potencia tu mente abierta, ideal para probar teorías. Para los de Pisces, pone en palabra s、uh -huh. lo que s e n t í s Usar la energía gemi ¿cómo? Geminiana. Geminiana para escribir y pensar y o hablar. Bueno, todos estos tips es porque arrancó la temporada de Géminis, o no? Sí, sí. hace muy poquito, así que bueno. Les decimos a, a los signos, a todos los signos, porque dieron tips para todos los signos, ¿Sí? que、eh, bueno se abran a este AstroTips que le trajeron.、Sí, Una de es que s Libra、Ajá. y l Apame, t a bien es Virgo. Da igual,、eh, sí, q u no sé. Mi abuela es Leo、uh -huh. y, y Celes, y yo somos de Acuario. Mira, Acuario, yo soy Sagitario, como Gachi Pachi, y bueno. <risa> Así, bueno. bueno, muchas gracias entonces por la columna. La ronda de cimentos. Darín apuntó contra mi ley y dijo que los precios en Argentina son terribles. Luciana Salazar confirmó que Redrado acordó de ser el papá de Matilda. Chau, Wanda Nara, la mega figura que eligió t e l f e para conducir en Masterchef Celebrity. La china suave es con el mismo look de Wanda Naga en el festejo por el campeonato de Mauro Icardi en Galatasaray. Confirmaron que el Polaco, mi preferido, y Barbie, si le sí están separados. Jessica、sí, sí, Sirio vende su ropa en una feria americana en medio de una crisis. Aseguran que Chini y De Paul se mudan a una exclusiva mansión de 6 millones de euros. flor De la última eliminada de GH. Por primera vez en la vida me cuelgo de alguien. Moria Kazan cantó junto al Ali en Vélez y la homenajeó. El conmovedor mensaje del Ali expósito después de su show en Vélez: Demencia, lo vivido, este f i l m Música Música prefer.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 A Guille, que nos cuenta cómo va a estar el clima estos días. ¿Cómo? Hola, Guille, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, s Ole? Todo bien, acá estamos. Hola, soy Guille y les voy a contar sobre el clima. Como todos saben, se viene una. Día de frío.、Uh -huh. Mucho frío se Mucho viene, e ¿eh? Ya llegó en realidad, a partir de, de, de ayer que estamos con bufanda y gorro. Yo、entonces. creo que ya ayer nos tocó la puerta. ¿Les ¿Sí? digo el clima? <ríe> Dale, y u l l e a ver, contanos. ¿Cómo va a estar para prepararnos? Miércoles 28 de mayo. Máxima de 13, mínima de 8. Jueves 29 de mayo. Máxima de 14, mínima de 6. Viernes 30 de mayo. Máxima 15, mínima 6. Sábado 31 de mayo. Máxima de 16, mínima 5. Domingo 1 de junio. Máxima 17, mínima 4. se Viene el, la primera semana frío del año. También tengo algo que aportarte, i c h e que vi en, en unas noticias hace unos días: que no es solo la ola polar para Argentina, es para los países limitrofes, o sea, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, en Bolivia, y el sur de Brasil viene toda esa zona fría. Así que no es solo los argentinos, es para esa zona de Iberoamérica, o sea. Entre nosotros y las partes azules de Brasil y los demás que hablamos de español, que son esos que nombré.、Uh -huh. Bien.、Eh, en todas las noticias salió que d e b i ó haber una bomba polar. La nombraron así, la llamaron así. La llamaron así. Pero acá、es? le podemos decir la ola polar. Polar, no bomba polar. Frío polar, nada más. No bomba. No bomba. No bomba.、Todo. No bomba, Eso es lo que usan los porteños, pero es normal en esta época del año. Bien. En el 2007、uh -huh. estuve leyendo también. q u e Culta. Culta. Últimamente estoy muy culta. <risas> El 9, para ser más exacta, el 9 de julio del 2007 fue la última ola polar que tuvimos donde nevó en Argentina en algunos lugares. Mira, no sabía. ¿No se acuerdan? Bueno, 2007, a ver, no estamos tan lejos. Tan lejos. Yo tenía 7 años. Bueno, ¿te <risa> podrías acordar, Valentina? ¿Por qué me hace quedar así? ¿Alguien se acuerda de la nevada esa? Sí, parece que nevó en Buenos Aires, no recuerdo bien por ahí. e n Buenos Aires, supongo. En Uruguay, en Paraguay nevó.、Uh -huh. Así que. Eh, no estábamos tan lejos tampoco. Yo en ese、no. tiempo tenía dos años. Bueno, chicos, me hicieron quedar r e n mal en, <risa> en esta ronda. Me voy a retirar, pero yo me acuerdo que una vez,、Ajá. no me acuerdo qué año, pero caí en unos cascotes que、sí. se rompía la cabeza. Sí, y se tiñó todo de blanco, me acuerdo. <risa> pero eran piedras en realidad, no, no. era nieve. Era hace, agua nieve. Sí, me acuerdo. Y vieron que en Córdoba también está nevando. Así sí, que está sí. nevando. Ahora tenemos el frío del niño que junio y agosto va a s e r frío y julio va a s e r templado. Así que el frío d a un c o r t e Bueno, y preparen todos los abrigos porque dicen que hasta agosto vamos a estar con estas camperas y abrigos porque hace mucho frío, va a ser mucho frío. Menos julio que va a ser templado, por lo menos. Bueno, veremos. Yo también tengo frío, pero igual no importa. El primero de agosto, si ya t e n a c o r d u tómense, no me importa. a e que e s t r t o Es verdad, q u é buen yo... dato.、Uh -huh. Ya vamos a llegar con esa información para los próximos programas. Sí, sí, ya vamos a llegar. Bueno,、eh, gracias, Guille, por el clima. No, de nada. Bueno, y ahora, ahora le damos la bienvenida a María con su show de chistes. Hola, mis queridos oyentes y a los que están acá confiándome. Para el día de hoy les traje dos chistes que me gustaron mucho. ¿Dos chistes? Bueno, a ver, ¿qué nos trajiste? El primo dice: Un paciente llama por teléfono al manicomio. Ajá.、Uh -huh. ¿Y ¿Qué le pasó a ese paciente? Se lo comió un tigre.、Ah. A ver. Por teléfono, Armani. Pregunta: ¿Hay alguien en la habitación 24? Le responde: Nadie. n Entonces me he escapado. <risa> el paciente se escapó y llamó por teléfono para avisar que se había escapado. Típico de un villano de Batman en、eh. el universo de d c Podría ser. Un vec este es otro. Un vecino、eh. le dice a otro. Hola, vecino. Quiero comentarle que su perro persigue a mi hija cuando anda en bicicleta. Y el otro vecino responde: Eso es imposible. Mi perro no sabe andar en bicicleta.、No. <risa> Buen chiste, María. Hay muchos oyentes que la sección es el chiste de María, el favorito. Así que te felicito. Yo espero el miércoles que viene para esta sección. Gracias por estos chistes. ¿eh? No, gracias a todos ustedes y a mis queridos oyentes. Bueno, y ahora vamos a saludar. ¿A quién vamos a saludar? A, a Pamela Mench y lo quiero mucho que vuelva. A Belardo, que si ponernos fuera, no estaríamos saliendo al aire. Y también. Y, y también a la maestra, a todas las maestras que venían por su día también. En r e a l i a a la mamá de Vale. Yo le quiero mandar saludos a Candel Izquierdo, que ayer fue su cumpleaños. Que la semana pasada que no vino la m a n o que vino la l o r i l a s o l e le dijimos que era el, este martes, o sea, ayer.、Uh -huh. Martes 27. Y ayer cumplió años. Bueno, así、Bien. que feliz cumpleaños a la Candel. Que s、sí. i e r fue usted de cumpleaños ayer, así que.、Ah, s í La Candel、bueno, compró el 24. Bueno, un saludo muy grande a la PAME. A PAME. A PAME. A PAME. A Pame. Y a a b l o que también el lunes fue su c u m p l e Este lunes. Y a todos queremos un, un que queremos mandarle un saludo muy、escuchas. especial. Vamos a mandarle un saludo muy especial a Pablo, que es un compañero de c a i r o s、sí. que está pasando por una situación un poquito complicada, pero que pronto lo vamos a tener con nosotros de nuevo y se va a recuperar. Así que le mandamos un beso muy grande a él y a toda su familia、sí. para que se recupere. Que se recupere. Sí, sí, bueno. Y bueno, por supuesto, la PAME, PAME, yo acá estoy de reemplazo, así que te esperamos pronto、Obviamente, porque acá vengo, te extrañan、pronto. y te extrañamos todos. Obvio, PAME, obvio. Te amo mucho. Pero tengo algo que agregar: acá la Sol e dijo que le gustó venir, así que podríamos venir las tres a la vez: la Vale, la Sol e y vos, PAME. No quiero serruchar el piso, yo solamente estoy de reemplazo. Santi, no me vas a quedar mal. ¿Pero te gustó?、No. Vení. Por supuesto, q u e me gustó. Ya ahora e l segundo programa miren qué relajada、sí. que estoy. O Al sea, primero no podían ir e s p i r a r ahora es ya estoy mejor. Capaz que cuando voy a la PAME te invito. a y por favor, invítenme por lo menos con algo. No es un chisme, un algo, un chiste. Bueno, la ronda de cimento, de cimento no, la invitamos. Sí. Ay, eso sí. Bueno, feliz día, mami, también para vos. Bueno, algún saludo a alguien más? A mi abuela, porque ella también es jardinera, porque es la maestra de matemáticas, así que l a quiero mucho.、Bueno. Un saludo a todas las nutricionistas para el día de hoy. t a m b i é n a j á d mi hermana por el día de nutricionistas, sí.、Oye. Ay, yo quiero agregar otros saluditos más, porque tenemos acá que en el, en el Instagram nos están pidiendo y en el WhatsApp que me está explotando. <risa>、eh, un saludo muy grande para Anita. Para Laura, para Lore, para Brenda, Fabi. Todos ellos que nos están escuchando, les mandamos un beso a todo el mundo. Enorme. Sí, es más, hablando de ellas. A ver. Acá Brenda dice que la araña chiquitita era su canción favorita. Mirá. La Lore también. A mí el mono le gusta la lechuga. A mi mono a mi mono le gusta la lechuga. Ay, a mi le c h u g a Planchadita, cirona, sola arruga. Esa era o no. No, no sé cuál es. Yo e visto. Esa me a b i s el ritmo de wisiwisiar. a Bueno, no sé, estamos mezclando.、Muy、Escuchen,、bien. acá yo tengo un WhatsApp que dice: Ana me está diciendo que estoy quedando como una vieja. Mira,、eh, <risa> Ani, la próxima te vamos a invitar acá a ¿Sí? ver los comentarios <risa> que hacemos, porque vos me llevas un par de años más. <risa> Así es que, que te quiero escuchar acá frente al micrófono. Este, A mí, cuando yo i b a a l jardín. La canción que me gustaba o、oh, me sigue gustando es Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo o en el mar. Quiero、ah. verte titilitar. Ay,、buena. hermosa esa canción. Y la、barni. canción Manuelita, bien p e a j ó y la música de Soledad、Ajá. y Wissy w i s s Araña. Wissy w i s s Araña. Bueno, muchas gracias. Yo, a todos. Cuando, la, cuando fue la fiesta de tomar el té en mi sala de cuarto o tercero añito de, de cosas, fue la, la María v u e l a también. A tomar el té. A tomar el、sí. té. Oh, sí. un, montón la la un montón de、Muchas. canciones. Ay, nos estamos olvidando de Marisa. Mandarle un saludo muy especial. Que también nos debe estar escuchando、Obvio. con Fabi. Que están en teatro. Así que un beso enorme para las dos.、Okay. Un beso enorme a todo, c a y o s A los, los compañeros, compañeros. A todos. A h a b a r también. Muchas gracias a todos por este octavo programa、mm -hmm. y en especial al radioyente que está escuchando. Sí, de redes f a n á t i c o s Claro, lo los esperamos el próximo miércoles de cuatro y media a cinco, cinco y, media. y media. ¿En, ¿En qué radio? c h a roma 107.1 FM. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Mis queridos chichipíos, a seguir laburando bermú con papa s frita s y good show, Radio Chavarro.